Argentina potencia. De los principales temas De este año Cuando empezó el verano Creo que fue que Empezaron a hablar De la TV transgresora sí. De las cosas que se hacían Por televisión De los personajes Que aparecían por televisión uh -huh. Y de cómo se los gastaba a, Hasta a los viejitos Digamos ¿no? por, Porque estaba mal Eso Claro Y si bien había gente Que molestaba a otra gente Había gente que defendía A otra gente Sí Y había gente Que molestaba por televisión este, Pero mejor dicho Aparece por televisión Pero para molestar Tiene otros cargos ¿Sabe usted qué programa de televisión está mirando su hijo ahora? A nosotros, igual que a usted, nos preocupa la proliferación y el éxito de ciertos programas televisivos, particularmente los que se jactan de ser zafados y transgresores, los que basan su rutina en la exhibición de bloopers, mujeres semidesnudas, vocabulario obsceno, Todo esto en un clima general de frivolidad y chabacanería. Era hora que las mujeres tengan un programa donde hagan y digan lo que quieran. Con toda la onda y el ritmo del poder. Desprejuiciadas, desenfadadas, desprocesadas. ¡Arriba, las yomas! ¡Con los mejores bloopers de la justicia argentina! ¡Para todos los yomas! ¡Y las yomas! ¡Arriba, las yomas! ¿Quiénes son los mentores de este fenómeno? Personajes de la peor calaña, por supuesto. Como el caso de este animador desprejuiciado, irreverente, ordinario y grosero. Llegó el momento del zarpe, del bardo, de la guasada, de la alcahuetería y de la obsecuencia más barata. Aquí comienza... Hacelo por Menem. Hacelo por Menem. Con la conducción de Armando Costañán ¡Hacelo por Mene! Hola, ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Esta es otra edición de... ¡Hacelo por Mene! En este programa... La constante parece ser la humillación del prójimo, agregando el grado de especialización de alguno de sus integrantes, dedicado a molestar a gente de edad avanzada. Bien, empezamos con todo, ¿eh? Ahora la cámara sorpresa a cargo de un especialista en burlarse de los viejos. Adelante, doctor Caballo, con el móvil trucho. ¿Qué? Miren, miren ese viejo encontrándose con Caballo en la ventanilla del banco, miren, ¿eh? Doctor Caballo, usted pagando las jubilaciones, ¿eh? miren qué sorpresa. Sí, así es. Ay, ¿Le parece que con estas jubilaciones de miércoles podemos vivir? Eh? ¿Hasta cuándo a llegar? ¿Cuándo podemos durar unos viejos? Sí. Bueno, Bueno, eh, no se desanime. <ríe> Va a llegar eh, a, a la próxima década. <ríe> eh, si usted lo dice... ¿Qué? Miren cómo reacciona cuando Caballo le paga con menentruchos. Más, más cómodo. En eh, su no sirve, tiene la cara de menes, el doctor Caballo. Le pagan con plata que no sirve. Eh. <ríe> Así es, eh, esta es una disciplina a la que nos tenemos que acostumbrar porque es la disciplina que nos va a permitir eh, consolidar la estabilización. <risa> Ahí va, eh, vean cómo Cavallo, Cavallo se le ríe en la cara, se eh, le ríe en la cara. ¿Usted no se da cuenta que nos estamos muriendo de hambre, doctor Cavallo? <risa> <risa> bueno, sabemos lo que pasa, sabemos que la gente <risa> sufre y tiene necesidades. <risa> El doctor Cavallo, ¿y cuando usted ve todo está Porquería ...que nos morimos todos... ...no, no le da algo adentro... <risa> ...bueno, eh, yo a veces me sonrío... <risa> ¿Hasta cuándo tendremos que soportar... ...la presencia de estos personajes... ...nefastos... ...en los medios de comunicación... ...¿qué ejemplo daremos a nuestros hijos? Reflexionemos... ...los puestos estratégicos... Aquellos desde los cuales se transforma el perfil de la sociedad no deben ser cedidos a los indeseables. Hoy están en televisión. Mañana podrían ocupar un cargo público. Y no es broma. Argentina potencia.